De noche, de día. También. Pero a usted que le gusta más. De noche. Sí, a mí me gusta <risa> más de noche. Qué bueno, ¿qué va a s e r A algunos l e gusta más de noche, a algunos l e gusta más de día. a、eh, q u i e r o hablar del futuro de Argentina? Sí, ¿cómo no? o q u i e r o ir a Alemania? Suponete que te diga no, no tengo ganas.、Sigamos. Entonces hablemos con el presente de Argentina. Obviamente. Digo, porque ellos están en Alemania. Sí. Y hablamos con el técnico de la selección Sub-18, Maxi Segorman. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Qué decís, Mati Traversa? Y Fabián p e z te s a l u d a n ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, m a t i Buenos días para t e y para toda l Bueno, ¿cómo están? c o n t a m e cómo están, cómo está todo allá, cuándo llegaron, cómo es el plan de trabajo,、eh, nada, c o n t a m e un poquito y c o n t a l e a la gente, mejor dicho, de qué se trata todo esto. No, la verdad es que, muy bien,、eh, llegamos el domingo,、eh, estamos distantes unas cuatro horas. De Frankfurt, que es la ciudad donde llegamos, y bueno, el día de principio a priori es participar del torneo Albert Schweitzer que arranca el sábado, pero bueno, estos días previos la ciudad de Korkenbrunn nos, nos recibió para jugar un par de partidos amistosos y para poder trabajar acá con el equipo. Así que la verdad que muy contento porque estamos. Trabajando muy bien en doble turno y, y con un grupo de chicos muy, muy bueno, con, con un futuro argentino importante, así que muy contento con eso. Maxi, te mando un abrazo、eh, y te、sí. pregunto: ¿en, en instalaciones de un club, en instalaciones de una universidad, ¿en dónde están haciendo la concentración antes del torneo el, el fin de semana? Bueno, la ciudad se llama q o a k e n b r o o k es una ciudad que, que vive mucho el deporte y sobre todo el básquetbol, que no es el, el deporte. Principal en Alemania, pero ...pero sí en esta ciudad.、Eh, el equipo se llama a r t l a n d b r a v o n s que es、eh, como el equipo más importante de la ...de la región, y, y bueno, tiene, en tiene un equipo l a c i n ...el e profesional, d e primer medal europeo, y que hace la temporada pasada participaba en la primera división del d de básquet alemán, y esta temporada, una cuestión presupuestaria, que me explicaban que lo están haciendo en tercera división. Pero bueno, con, con dos canchas, un estadio principal e la r e n a de los Altos Grados y, y bueno, nosotros usando el estadio alternativo que tienen para prepararlo con, con, con buenas instalaciones, g i m n a s i o s fuera de de, de oficio de edad. Pero habrá que muy buenas instalaciones y, y muy contento de poder trabajar a c á ¿Va a haber a m i s t o s o s en estos días? Sí, precisamente en una hora nos estamos yendo para jugar dentro de ellos. Vamos hoy en amistoso y mañana volvemos a repetir contra otro equipo de acá de la zona. Y el viernes por la mañana ya nos trasladamos a Manfred para, para esperar el torneo y el debut frente a Turquía. Bueno, un equipo que, que ilusiona, ¿no? Por la frescura de los chicos, por el talento que tienen, pero por sobre todas las cosas, por algo que el, el jugador argentino no. No, el, los equipos argentinos no tienen hace mucho tiempo n o que es un equipo con, con altura, 5 o 6 chicos por arriba de los 2 metros y pico, con, con picos de realmente de, de, una, de una talla importante para poder jugar a nivel este, internacional y que encima、eh, tienen, tienen talento en la mano, n o que saben jugar al básquetbol. ¿Cómo, cómo lo ves vos? Sí, la verdad es que tal cual lo está describiendo vos, hay que pensar.、Eh, En el n e futuro del básquet argentino, y bueno, una de las, de las cosas es poner el equipo a la altura, en talla, con respecto a nivel internacional. Y bueno,、eh, esa era un poco la idea en, en los chicos que, que vinieron a este torneo, que es un torneo muy, muy importante porque están de los mejores de cada continente, además de estar el, el equipo local y la mayoría de los mejores equipos de Europa. Y, y bueno, es una buena medida para, para los chicos para poder seguir creciendo y sobre todo para Para ir creando nuevos hábitos que el día de mañana les lleven a hacer una buena carrera profesional. Estamos hablando con Maxi Seidoma, el técnico de la U18 de Argentina que va a disputar el torneo en Alemania. Que ya、eh, hace ya unos cuantos años que Argentina está yendo d el torneo internacional, midiéndose con las mejores potencias del、sí, mundo,、sí, sí. con jugadores que después a la postre son. Jueves g a d que han pisado muchos, de ellos la NBA, este, es un torneo donde van las selecciones con, con, con mucho potencial y con chicos muchísimo más grandes que los nuestros y con unos físicos más, más desarrollados. Y, y tal vez sea algo que podemos charlar hasta, hasta la eternidad, debatirlo, y, y acá hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del básquetbol de la Argentina, y mirando nada más el plantel, es. El pibe río que hoy tiene minutos en la Liga Nacional, la sí, mayoría, sí. no todos, pero en distintos. Los buenos tiene minutos, juegan. Lo bueno tiene minutos. Y acá hay muchos chicos, Maxi, que además algunos los conocemos de muy pibes también. Sí, no sí, es para、sí. entrar en, en, en el individualismo, ¿eh? en, en, en los chicos en sí, pero sí hay una cuestión、eh, que me parece que no hay que dejarla pasar de lado, porque tiene que ver también. Por supuesto, pienso que. Que los chicos hoy están mejorando día tras día. Hay algunos que, que fueron parte de la preselección también, y hay otros que van a ser citados en el futuro de, de cara a, a otros torneos. Pero la verdad es que sí, que, que creo que, que los chicos, mientras vayan adquiriendo roces, vayan adquiriendo hábitos,、eh, creo que los argentinos p u e n s t a n tranquilos de que en los próximos años. Puede llegar a tener continuidad y, sobre todo, empezar a a competir a nivel internacional con una talla importante y como esta que trajimos a b r a m a n Lo, Los chicos, tras esta participación, van a regresar a sus instituciones y van a seguir su temporada en el club en donde están jugando. El foco de este torneo y el foco del trabajo de ustedes con la U18 es、eh, el, el FIA América de, de esta temporada, ya por mediados fines de julio. Sí, el 19 al 23 de julio es el torneo en Valdivia, en e l cual después de este torneo habrá nuevas concentraciones para los chicos. Se sumarán algunos otros chicos también que, que no estuvieron en, en esta primera etapa. Y bueno,、eh, le v o e a dar e continuidad y que los chicos sigan adquiriendo experiencia. Y es clasificatorio el Mundial, el Sub-18. O sea, de esta temporada、sí. para el Mundial Sub-19 de, de 2017. quiero que me cuentes. ¿Cómo nace la historia de invitar al chico este Franco Acosta? Que aquí en la Argentina se había escuchado hablar muy poco de él. Y hay una historia detrás, que si quieren leerla los invito. Leandro Fernández hizo una nota en la web de CAB,、eh, donde, donde cuenta la historia de, de Franco, pero me gustaría que, que nos cuentes también vos, Maxi, con qué jugador te encontraste, qué es lo que hablaste con el chico, y, y bueno, también cómo nació la posibilidad de, de invitar a Franco a que participe de la concentración. Bueno, Franco l l e g u é un dato、eh, sobre Franco y inmediatamente lo、eh, empezamos a tratar de rastrearlo y p o n e r n o s en contacto. De hecho, lo hicimos con la familia directamente, con, con su familia que, que a los tres años después de la crisis del 2001 se tuvo que trasladar a España, cuando él tenía tres años, y, y bueno, empezamos a contactarnos. Vía Skype y, y pudiendo hablar con ellos, y hasta que pudimos bueno, hablar con Franco y tratar de, de ver la manera de, de poder charlar y, y, y de ver cómo podíamos darle el, el interés que él tenía por participar, q u tiene el resto de su familia viviendo en, en Argentina, precisamente en Buenos Aires, y tenía mucha gana s de, de, de jugar por, por Argentina. Así que, bueno, dadas e interés, nos empezamos a mover, a tratar de intercambiar. De, La forma de, de, de llegar y bueno, con una buena preposición de, de, de la Confederación Argentina y además de la gente acá de Corriente y de poder t e n e r una buena logística para que él llegue, bueno, l e voy a sumarle estos días previos al torneo para poder ver que está ese jugador. Es es, un jugador que está jugando en Municaja, en el equipo Juno i Municaja,、sí. que tiene un buen enfaroso y un potencial atlético importante, pero bueno, que tiene que demostrarlo y. Y, y darle continuidad a, como cualquiera de los otros chicos que, que están haciendo su primera experiencia en, el, en equipos profesionales o, o que están teniendo minutos en, en liga. Y sabe, Maxi, este, Maxi s a b e r m a n con quien estamos hablando en este momento de Alemania,、eh, hay otro chico que、eh, por ahí, obviamente, que ya lo tienen detectado o, o ya lo, lo contactaron a él, que es el hijo de Jimmy Thomas, el hermano de Steffi Thomas. Y que tenía ganas también de. Es un chico muy jovencito, no, no sé justamente la edad que tiene, pero tenía ganas también de tener alguna chance en alguna selección argentina.、Eh, así como Steffi Thomas juega en la selección argentina femenina.、Eh, el chico también está, es argentino, obviamente, y, y estaba con ganas. Sí, sabía que así como él. No lo dijo a、no, nada, no, no, no lo sé. Sé como hay otros casos más, podrían recordar que, que después del 2001 por ahí mucha gente tuvo que salir del país dada la situación y, y quizás e s o s chicos de hijos argentinos, como este caso de, de Franco, que quizás quieran tener la chance o que tengan condiciones para, para poder mostrarse、si、y volver al país y, y, y representar al, al país de su, de su familia. Así que esta fue un poco la idea de. Citar a Franco y creo que puede haber algunos otros casos más que d e b e m o s chequear y, y estar atentos. ¿Qué tipo de e q u i p o van a enfrentar en el torneo, Maxi?、Eh, por lo que viste, por los scouting que tenés, por lo que han seguido a las otras s elecciones,、eh, desde el punto de vista talla, desde el punto de vista eróico,、eh, eh, es, ¿ves que los chicos argentinos、eh, va a ser un, un buen torneo para competir y para hacer experiencia? Sí, creo que sin duda va a ser un gran torneo. Eh, es, te decía antes que los mejores equipos de cada continente están acá, o sea que va a ser una muy buena experiencia. De hecho, de, de los equipos que tenemos en la zona son equipos muy, muy, muy poderosos.、Eh, arrancamos con Turquía y terminamos cerrando con Serbia, dos de los mejores equipos del continente.、Eh, creemos que para los chicos va a ser una gran a experiencia saber dónde está para Argentina y saber de qué manera. Tenemos que seguir trabajando para, para un futuro. Lo bueno es que venimos con una talla de jugadores importante que creo que nos acerca mucho más al nivel internacional. Y bueno, va a ser un gran desafío poder competir igual igual con ellos y sacar conclusiones importantes de cara a, a lo que se viene. Acá entraría el señorito、sí. Luca d o n c h i c h el compañero de Noción y en esta camada de jugadores, obviamente en, en la eslovena o no. Se e s v í a de hace poquito. Sí, 18 años. ¿Hay algún nombre que, que, que, que, que tengas visto? que d i g Anoten, a y yo justo le iba a preguntar si conocía a los rivales y si sabía de alguno、eh, para ajenar, claro, algún jugador de esos que, o, o qué conoce de los rivales, no más allá de, de, de los nombres también que son importantes. Mira, Fabio, a, a priori el primer rival que tenemos es Turquía, está uno de los mejores primeros de, de Europa, pero no le tenemos confirmado si, si va a participar en el torneo o no, porque e s t á m o s en el bache, que es c h u r c h e v e n Uh -huh. eh, es una de las grandes promesas del, del básquet turco, pero la verdad que sabemos de, la, de que está la vista de buena fe. Y el día viernes, cuando se hace el congreso de legado, ahí tendremos la confirmación si, si participa o no. Pero bueno, es una de las, de las grandes figuras. Y así como él, hay, hay otras más. Y creo que、eh, es una buena medida para, para nuestro jugador también, m a r c e、eh... l Capaz que es incómodo, capaz que no, no, no, no, es, no es lo más lindo, ¿no? Pero para el entrenador, más que nada. Pero independientemente de que es una buena camada,、eh, ¿a qué jugadores vos ves con gran futuro, obviamente dependiendo de ellos mismos, de lo que ellos quieran conseguir y hasta donde ellos quieran llegar, de esta camada? n o es difícil ponerle nombre s propio s y, y además tenemos recién una semana de trabajo con los chicos. Y, y lo más importante que hemos enfocado es tratar de conseguir que tengan buenos hábitos de cara al futuro.、Eh, creo que si te digo nombre, me parece que le pondremos por ahí demasiada presión a chicos que están buscando su lugar y que día tras día se esforzaron para, para estar primero, para estar dentro del plantel de los doce y que están también pensando de cara al futuro estar entre los doce que vayan al premundial.、Eh, pero bueno, veo, veo jugadores con. Con muchas condiciones, y sobre todo me parece que jugadores que, que tienen una talla importante para poder competir y en el futuro que Argentina pueda tener en cada puesto jugadores de nivel internacional. Te m a n d a m o s un saludo enorme, Maxi. Un saludo grande para el resto de, del plantel. Este, ojalá que tengan una buena actuación. Y como a, a mí me gusta decir siempre en estos casos, ¿no? este, independientemente del resultado final, ojalá que esto sirva para. Para el desarrollo de los jugadores, a vos, a Matías Solana, a Ezequiel l a v a l l e n el profesor l a v a l l e n que ha hecho un trabajo sensacional con los chicos físicamente, a Lautaro López, Facundo c o r b a l á n Santiago Baulet, Matías Solana, Luca Baluzzi, Lisandro Fernández, Leonardo、l、Lería, Maximiliano Vandreata, Lautaro g e r r a Santiago Brera, u Francisco Cafaro y a Santiago Stamich. A todos, muchísima suerte ojalá que puedan tener un buen torneo. Y a seguir trabajando y a seguir sumando experiencia para el básquetbol argentino. Y ojalá que esto siga creciendo para que la selección tenga este, el recambio que se merece. ¿eh? Vale, gracias Fabi.、Te、mando un saludo grande para v o s para toda la audiencia. y A disposición. La palabra de Maxi Segorman, el técnico de la U18, que está en m a n j e en Alemania. 26 del 3. Ahora nomás al 2 del 4 d el torneo Albert Schreislein, Schreis,、sí, señor. ¿eh? Este, Maxi s e donde... i b e r m a n hablaba、sí. del jugador de f e n e r b a h c e